Hola, hola, damos comienzo al programa 505. Del... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente, aquí estamos. Eh, nuestro mail otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La otra Oreja y ahí podés encontrar eh, los programas anteriores, ¿no? Eh, bueno, y. Ahí... Sí, eso es. Perfectamente. Bueno, voy a decir alguna de las radios.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 Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte mendocino, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashwit en el Gran Buenos Aires, en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal que se difunde por casandras.org, casandras con X. ¿no? de Neuquén, radio, comunica, eh, radio Comunitaria Sudaca, de Trelew, en la Patagonia también rebelde, en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro radios rebeldes, no La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva y La Retaguardia. En la provincia de Buenos Aires también está Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita, Y en Mar del Plata, La Revuelta, y emitido desde, desde Radio de la Azotea, ¿no? Sí, eso es. Bueno, ¿con quién hacemos este programa? En la Operación Pablo Gusso. Perfectamente. ¿Y vos quién sos? Yo soy Lara. ¿Y el peticito ese que está al lado tuyo? Hola, abuelo. <ríe> hola. Perfecto. Hola, Río, hola. Este, bueno Te está... quiero abuelo, te quiero Yo también te quiero Bueno, en la locución Liliana Adabunesky Que pesó a, lo dijimos eh, ¿Y yo soy quién? ¿Quién soy yo? Digo no no, no, no, no, vos no, digo yo Hola Edu Nashman. Hola Lara, hola Lara Bueno eh, Y así comenzamos La otra oreja de hoy Años ...sin mi hermanita Vivi... ...esta vez no hubo mate... ...había regresado después de 40 días en México... ...y vuelta a la escuela... ...ni me había sacado el delantal aún limpio... ...llegué a su departamento... ...no había mucha luz en su habitación... ...tampoco había música... ...me dijo que había sido feliz... ...que no tenía nada pendiente que nunca había querido tirarse de un paracaídas. Por la angustia que le daba, no pudo contarme nunca del operativo militar cuando secuestraron a nuestro viejo. Me despidió sin resignación, sin nada pendiente, lúcida en ese momento. Hice fuerza para no llorar, pero no podía ni pronunciar palabra alguna. La solapa de mi delantal la atajaba a mis lágrimas regresando a casa. Aún un minuto en la garganta es fuerte. Algunos le dicen que es una penosa y larga enfermedad al cáncer de mierda. Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, por Víctor Jara y Gondwana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 Con él, con él, con él, con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna y cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo. Tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos, ponete a hacer florecer, te recuerdo Amanda, la calle mojada y vas corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y esquivaba el contraste con él con él con él con él, con él.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 ya se en florece recuerdo a Y seguimos con estas subversiones de Víctor Jara y Fermín Muguruza y Dut. El derecho de vivir poeta o El derecho de vivir en paz. Golpea de Vietnam a... Sal, el mulțumim They cool. go. Latinoamericana Y estamos viendo distintas versiones, subversiones Que el programa pasado lo hicimos con, con eh, en homenaje a, a los chilenos en lucha Lo hicimos con Violeta Parra, pero nos quedó pendiente Víctor Jara Y empezamos este programa musicalmente con Te Recuerdo Amanda Una subversión por Víctor Jara y por el grupo Gondwana ...¿no? Bien rey... ...recién el derecho de vivir en paz... ...muy dura versión... ...que empezó con Víctor Jara... ...después siguió con Fermín muguruza ...y la mezcla de Dut... ...bueno y ahora vamos a escuchar un, un clásico... ...¿no? El pueblo unido jamás será vencido... ...por Quilapayún... ...y los Petinelli... ...por la otra oreja... ...el pueblo unido... ...jamás será vencido... ¡El pueblo unido jamás será! We're Otra oreja latinoamericana. Bueno, alguna vez explicamos los que son los falsos positivos, porque a los militares de Colombia eh, los premian con los positivos, no, con las bajas que ellos eh, producían a la guerrilla, ¿no? Y ahí no solamente cobraban un plus, sino que además los ascendían o los trasladaban. Pero bueno, hay canciones que, que hablan de, de los dolores y agradecemos a Pablo Cala desde Bogotá en Colombia y a Connie Camelo, eh, una música... Que, que nos canta eh, ay mama pero escuchamos a Pablo Cala y Connie Camelo las ejecuciones extrajudiciales o sumarias en Colombia durante una época en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se le llamó falsos positivos y esto dado a que los militares reportaban mm, personas eh, ejecutadas extrajudicialmente como falsos muertos en combates Normalmente en, lo, en el argor militar eh, el positivo es el muerto eh, en una acción militar. En este caso por eso era falso positivo. Hola amigos de la otra oreja, soy Connie Camelo, cantante, actriz, activista colombiana. Un saludo a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y bueno, esta canción se llama Ay Mamá, la compuse... Hace ya varios años para, para las madres de los mal llamados falsos positivos, estas mujeres que, que como muchas mujeres en el mundo debido a la guerra, pues ha perdido, han perdido a sus hijos y, y han sido desaparecidos y han tenido que buscarlos hasta debajo de las piedras. Eh, espero la disfruten y alivien muchos corazones. tan triste mamá que mi corazón y mi alma ya se encuentran a salvo mamá ay mamá sé que estás llorando mamá y yo desde aquí cuando desesperas te estoy consolando mamá Buscando mamá Y junto a otras madres Te veo marchando Gritas mi nombre Mamá tierra siguen durmiendo mamá me sigues buscando mamá y junto a otras madres te veo marchando gritas mi nombre mamá sé que estás llorando mamá esperas te estoy consolando mamá seguimos escuchando a Connie Camelo bruja por la otra oreja soy de mar soy de viento las montañas son las curvas de mi cuerpo Escuchando desde la otra oreja. En un datito seguimos.